a fin de mes, así que si querés escuchamos a Aldo Bafundo, hace unos instantes habló con nosotros Se decidió sostener la propuesta que había llevado la mesa intersindical, esta tiene que ver con los 2.000 pesos de suma, que es un paliativo, el 4% nuevamente 2.000 4% nuevamente, los 7.500 de bono, el 10% de suplemento remunerativo, todo retroactivo al mes de julio esa es la propuesta y la votación que hubo del gremio legislativo y la que va a llevar a la mesa intersindical seguramente en la próxima reunión. ¿Eso qué implicaría? ¿En todo el año un 40% más o menos? Sí, haciendo un prorrateo estamos cercanos al 40%, no consideramos que es lo que tendría que ser, pero sí estamos muy cerca del índice inflacionario y es lo que estamos intentando acordar. Ah, con respecto al tema a lo que son los valores de julio y no de febrero, ¿no? Sí, está estipulado en el acta que se hizo en la última paritaria donde se solicita al Poder Ejecutivo que el último porcentaje de aumento para este año sea sobre los sueldos del mes de julio teniendo en cuenta el 28% que ya se incorporó y de esa manera poder incrementar el salario de nuestros compañeros de trabajo. Ahora, ¿Qué pasa si el gobierno no cambia de postura o de ofrecimiento? ¿Se cierra la paritaria? ¿Hay conflicto? ¿Qué van a hacer? Sí, nosotros debatimos sobre esa situación Esperemos que no lleguemos a esa instancia, pero en caso de que así suceda estamos en estado de alerta y movilización y seguramente con los demás gremios de la mesa intersindical elaboraremos las estrategias que sean necesarias para reclamar lo que nos corresponde, fundamentalmente en la parte salarial que es la que estamos en este momento negociando. ¿Hay ánimo en las bases de conflicto? No es una cuestión de ánimo, de conflicto, es una cuestión de necesidad la que se está viendo. Antes había cuestiones que tenían que ver con otras situaciones, tanto políticas como sociales. En algunos casos tenían que ver con otras realidades. Hoy la realidad es que el sueldo no alcanza y el compañero va a salir a la calle a buscar que el sueldo le alcance para llegar a fin de mes, dejando de lado todas las cuestiones que no hacen a este problema que hoy tenemos acá en la provincia de La Pampa. ¿Viene una posición cerrada cuando estuvieron en la última negociación del gobierno? No, el gobierno se ha mostrado abierto, se ha mostrado con intenciones de mejorar las ofertas y se ha manifestado a favor del acuerdo lamentablemente por una situación que tiene que ver con el pase del suplemento remunerativo no bonificable al básico, no pudimos lograr ese acuerdo y esperemos que el gobierno sepa leer esto, sepa llevar adelante este tema fundamentalmente aportando un porcentaje para el sueldo básico y de esa manera sí consideramos los secretarios generales que nuestras bases nos van a dar el mandato para firmar el acuerdo. ¿Puede haber otra dilación mañana? Eso lo va a definir el gobierno en caso de que quiera mejorar la oferta y necesite un tiempo prudencial para llevar a la mesa intersindical la nueva mejora. Ojalá así sea, nosotros no tenemos apuro, no estamos ansiosos por firmar un acuerdo que no sea el que nuestros compañeros nos están diciendo que hay que firmar. Así que repito el tema de que el gobierno va a ser el que tenga seguramente la última palabra y creo que va a haber posibilidades de acuerdo, ya que no estamos muy lejos considerando lo que significa el pasaje del suplemento en pauta, no es una erogación que al gobierno le, le vaya a hacer mucha mella, simplemente es una cuestión que va a quedar en el tiempo y que el gobierno quiere manejar, pero más allá de las consideraciones propias, la mesa intersindical va a defender el salario básico y va a aceptar los paliativos que el gobierno ofreció por esta única vez, fundamentalmente por la situación económica que estamos atravesando, quienes tienen categorías bajas y los porcentajes no los benefician, sabemos que este paliativo es lo que más les sirve y en ese sentido es donde estamos aceptando que así sea. Aldo Bafundo, el secretario general de APEL, el gremio que agrupa a los trabajadores